161. Indique quienes tienen derecho preferente a la prestación de los servicios ofrecidos por el régimen de bienestar de la Policía Nacional del Perú. Los policías afectados en circunstancias de servicio, sus familiares y herederos. 162. Acatar consciente y voluntariamente las órdenes impartidas con arreglo a ley, así como la normatividad institucional, a qué valor institucional corresponde. Disciplina. 163. Constituyen símbolos de la Policía Nacional del Perú. El estandarte, emblema e himno institucional. 164. El ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de Formación profesional y técnica. 165. La formación profesional policial. Como parte de la etapa de educación superior del sistema educativo, es el proceso que tiene como finalidad la preparación. 166. Obtención y registro de grados y títulos. Están facultadas a otorgar a nombre de la nación los grados académicos y los títulos profesionales. Las escuelas de formación profesional policial. 167. El servicio policial demanda la actuación ética prueba y correcta a qué valor institucional corresponde. Integridad. 168. Es la condición en la que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú dentro o fuera del servicio. Las situaciones del personal son. Actividad. 169. ¿Qué órgano forma parte de la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú? órgano de control institucional. 170. Conforman el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Comandante general, jefe de estado mayor general e inspector general. 171. Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por considerar que sus efectivos se encuentran de servicio en todo momento y circunstancia, constituye. Una atribución. 172. Ascenso, de acuerdo a la Ley de Carrera y de Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, corresponde a Un derecho. 173. El régimen de bienestar tiene como finalidad organizar, desarrollar, dirigir, ejecutar programas, proyectos y actividades de bienestar del personal de la PNP y su familia, a fin de contribuir a su desarrollo. Integral. 174. La función, realizar inspecciones de control interno a los órganos y unidades orgánicas que conforman la Policía Nacional del Perú para verificar la calidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función policial, le corresponde al Inspector General de la Policía Nacional del Perú 175. Las macro-regiones policiales son aquellas conformadas por una o más regiones policiales y o Marque la alternativa correcta. Frentes policiales. 176. La Dirección Nacional de Orden y Seguridad está a cargo de un. Marque la alternativa correcta. Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. 177. Proponer normas que resulten necesarias para el eficaz funcionamiento del régimen disciplinario policial. Esta función corresponde a La Inspectoría General. 178. Priorizar y determinar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento oportuno de la función policial, es una función del Subdirector General de la Policía Nacional del Perú. 179. La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de la función policial realiza lo siguiente. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad.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 carrera, evaluación de desempeño y término de la función policial, así como las categorías, jerarquías y grados se regulan por. La ley de carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú. 183. Establece las normas y procedimientos disciplinarios destinados a regular, prevenir, investigar y sancionar las infracciones en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú. El sistema disciplinario policial. 184. Los integrantes de los órganos consultivos son designados y convocados por él. Director General de la Policía Nacional del Perú. 185. El uniforme reglamentario, la placa insignia y el carné de identidad son distintivos de autoridad y mando del Personal de armas. 186. Gerenciar el desarrollo institucional, de conformidad con la constitución política del Perú y la normatividad legal y administrativa vigente, esta función corresponde a La dirección general 187. Es una especialidad funcional del personal de armas Inteligencia 188. La Policía Nacional del Perú se orienta por el siguiente principio institucional. Eficiencia y eficacia. 189. Las especialidades funcionales del personal de armas son. Inteligencia. 190. Son designados y convocados por el director general de la PNP. Los integrantes de los órganos consultivos. 191. La Dirección Nacional de Orden y Seguridades. Un órgano de línea. 192. La formación profesional policial se ofrece a través de Escuelas de la Policía Nacional del Perú. 193. Para efectos del ejercicio de sus funciones y de identificación ante la sociedad y autoridades, la denominación de policía es un término distintivo y exclusivo de La Policía Nacional del Perú. 194. ¿Es una de las funciones del Director General de la Policía Nacional del Perú? Administrar la institución policial a través de sus órganos competentes y los recursos que se le asigne a la Policía Nacional del Perú. 195. La denominación de policía es un signo distintivo de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú para efectos de identificación ante la sociedad y autoridades. 196. La afectación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el eficiente cumplimiento de sus funciones, corresponde a Un derecho. 197. Es una atribución, realizar constataciones policiales de Acuerdo a ley. 198. Las remuneraciones que le corresponden de acuerdo a ley, son Derechos 199. Respetar y cumplir los mandatos establecidos en la Constitución, es una Obligación 200. Coordinar, supervisar las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia en la Policía Nacional del Perú, esta función corresponde a La Subdirección General 201. Asesorar al Comandante General de la Policía Nacional del Perú en el diseño de diagnóstico y prospectiva en coordinación con los órganos responsables competentes. Esta función corresponde a Estado Mayor General. 202. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú. Señale un valor institucional. Honestidad. 203. Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas, la placa insignia, carné de identidad y Uniforme reglamentario 204. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la Policía Nacional del Perú se orienta por el siguiente principio Unidad de comando 205. La Policía Nacional del Perú celebra su aniversario institucional para fortalecer la vocación profesional. 206. La Policía Nacional del Perú, a través del Fondo de Vivienda Policial, administra los fondos provenientes del Estado y de los aportes de su personal con la finalidad de contribuir al acceso a una vivienda digna. 207. Aprobar, dirigir y supervisar el desarrollo de las estrategias institucionales en el ámbito de su competencia. Esta función corresponde a la comandancia general 208 poseer portar y usar armas de fuego de conformidad con la constitución y la ley es una atribución 209 participar en la defensa nacional defensa civil y en el desarrollo económico y social del país es una función de la pnp 210 Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público es Atribuciones 211 es la célula básica de la Organización de la Policía Nacional del Perú Comisaría 212 la disciplina, la vocación y el servicio constituyen Valores institucionales 213. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú. Señale un valor institucional. Pertenencia institucional. 214. Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas de la Policía Nacional del Perú. El uniforme reglamentario, la placa insignia y el carné de identidad. 215. El director general de la Policía Nacional del Perú recibe la denominación honorífica de General de Policía. 216. La Policía Nacional del Perú se orienta por los siguientes principios. Primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales. 217. Las autoridades, entidades públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas, están obligadas a prestar apoyo a La Policía Nacional del Perú. 218. La Policía Nacional del Perú brinda asesoría y defensa legal al personal PNP sometido a un proceso penal y civil derivado del cumplimiento de la función policial. Gratuita. 219. Identifique el órgano que forma parte de la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú. Secretaría Ejecutiva. 220. La Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad tiene competencia a nivel. Marque la alternativa correcta. Nacional.